Bien. Hola Hola No No sé cuál es A ver. Oh, Sí Sí, sí, sí Con todo Radio con todo Con todo La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas Sumate a Guitarra Percusión Fotografía Apoyo escolar Murga Inglés Folclore Porcelana fría Canto Tejido Buscanos en Facebook CSJ Berazategui Ovenite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. acto. Mucho más que un programa de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 ¿Estamos? Claro. Vamos. El ojo que todo lo ve. El gran... El gran hermano cómo te va todo bien tanto tiempo? Yo estoy viniendo una vez sí y una vez no, una vez sí una vez no. Por cuenta? medio, por una medio. Una vez por medio. Una vez lo hacía Mario eso también, pero ¿Ah, no sí? era porque vos seguramente porque no sé, ¿cuál, por es... el... ¿Cuál explicá tu decisión de una vez una vez sí, una Est vez no? Estudio de jazz Bien. Estuve bien. yendo, estuve bien. No fue no es la misma razón, no fue la misma razón que Mari, pero ni por qué. Mario, pero no importa. Hablamos que que... fuera, de fuera del aire. ¿Cómo? Para no dejarlo mal. ¿Tenía que comprar cocaína a Pablo Escobar? Exactamente. Ah, está bien. Estamos también con Luigi Grenier. ¿Todo bien, Liz? ¿No tenés micrófono? Siempre algo falta, algo falta. Ah. Eh, pero bueno, eh, Mario no está. ¿Qué le pasó? Está en Smerlo. Ah. Así que desde acá, desde Berasachuset, le mandamos saludos. No sé si estará escuchando o no. Yo seguro que no. Claro, esp eh, esperemos que no tampoco. Esperemos Porque lo, no. lo vamos a bardear re mal. Uf. Uh es ¿Qué pasó? Es, olá, olá, olá. Está. es el espíritu de Mario <ríe> Es el espíritu Actividad paranormal Y seguro debe estar comiendo un asado Ah, está, está, está, está bien. Seguramente eh, Y bueno Nada, esperemos que no le pase nada Si cruza la calle o El lunes, el lunes pasado tampoco estuvimos O le manden porque... a la FIP También, también Eh, tuvimos un percance también el, el lunes pasado porque Mario no pudo no podía venir. Bueno, ah, bueno, claro, no, solo? No vine, no viene. Ah, no, hubo nada. No, no hubo nada ah, y qué me mandan a mí solo a laburar, los dos hacen los boludos y tengo que venir yo. Sí, bueno. Así que y Luigi estaba llegando tarde también, así que eh también. Era como que todo no se daba y todo se daba para que me quede en casa, así Ah, que. está bien. Pero bueno, hoy estamos acá, cumplimos y si a, si no iban a venir iba a venir a dar el pecho yo. Y acá a, está. A dar el pecho. Exactamente. A darle el pecho, ah, a, bueno. a, darle el pecho. <risa> a, a Luigi. <risa> eh, bueno, estamos acá porque vamos a pasar música eh, rock y a veces sí. no rock tampoco. Claro, porque Ot otros o, estilos. Exactamente. El paso Lotus. Hoy hoy tenemos este es un programa de rock. Me, a la mierda con el rock a, eh, eh, voy a, Hoy voy a pasar lo que es la New Wave brasilera O sea, Ajá. la Bossa Nova Que Bien. quiere decir New Wave eh, new? new Wave, Nuevas Olas New, new Wave, claro New, new Wave, wave, new wave, new wave. También... Eh, así que vamos a pasar algo de Bossa Nova Bien. Tom Jovín, Joao Gilberto eh, Toda esa gente Sepultura, ¿no? Sepultura también, que tiene que ver con la Bossa Nova <risa> Obvio <risa> Y bueno, Rato deporado Exacto También. Y nada, bueno Después vamos a hablar de un poco de Narváez y de Melcoñán Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Relacionarlo con el rock eh... ¿Qué, ¿Qué más tenemos? ¿Qué estuvimos escuchando? Ah, estuvimos escuchando el libertango eh, Melcoñán, no, mentira <ríe> De, de Astor, Astor Piazzolla Cuac eh, de vuelta en vivo, pero no me preguntes qué vivo ni nada ni qué año era porque yo sé que era en vivo y nada más, porque en se, se escuchan aplausos y nada más. Claro. Y había sintetizador, era la época, lo que sí sé que era la época de los 70. Porque Bien. había sintetizadores, escuchaban guitarras, o sea, ya en esa época él utilizaba bandas de rock. Bien. ¿Sabías eso? Bien. Bien. No, no, no. no sabía. <risa> Bien. Ah. Bueno, Eh, bueno, seguimos adelante, tenemos disco clásico eh, Siempre, obviamente uno va escuchando música nueva sí Y hay mucha, como siempre decimos, mucha oferta internacional hay Muchas bandas a nivel internacional Más que nada viniendo de Inglaterra o Estados Unidos claro. Y encontrar bandas de acá a veces es difícil Porque no hay tampoco mucho para bajar Gratis claro. no Claro, no, hay poco O sea, si uno va a probar las disquerías eh, Y más que nada las disquerías under sí. Bien under Hay muchas bandas Y uno se puede comprar los discos Pero hay que invertir una moneda Y si digamos, si uno no sabe de qué se trata También como Claro, va lo disco, vas a no invertir sé, de, en, claro. de una banda que se llama Suárez Vos bajarías, te comprarías Así sí, por verlo nada Me más. suena no. mucho a Canal 13 Tampoco tenían A, a muchos tenían Adrián un... Suárez <risa> Suárez <risa> y mmm, Tampoco Tuvo la difusión que no sé claro. Yo nunca había escuchado no, por lo menos. Entonces llega a través Obviamente de lo poco que se puede bajar De, de internet Y de lo que uno va investigando ¿no? O que le pasan también las propias bandas Totalmente. Del lander Nos sí, han hecho sí. llegar un montón de, de música Que pasamos en un último acto Entonces eh, Escuchando Dentro de, de lo poco que hay Pude... Mmm, Pude escuchar varios discos de Suárez, sí. es la banda de Rosario Blefari, que después vamos a estar hablando de ella en la segunda parte. Es sí. una artista un poco conocida, es verdad, eh, porque no solo se dedica a la música. Y el bajista, o sea, como el apellido del bajista. Exactamente. Fabio proyecto del bajo y la, y la voz. Pero bueno, también el bajista Fabio Suárez, sí. eh, Diego Fosser en batería y Gonzalo Córdoba en guitarra. Bueno, yo voy a una banda que se Venturini <risa> está, bueno. está bueno Aparte el nombre de Suárez es bastante común claro, claro, Es un apellido claro. común eh, Ya, digamos La banda ya no existe y ¿Ah, ¿no? eh, Ahora está solista ella Está bien eh, Pero bueno, eh, vamos a hablar de lo que es el último disco eh, Y cuarto álbum de la banda integrada Es muy de los bueno, 90 la banda, ¿no? Exactamente, fueron formados en 1990 e eh, editaron eh, cuatro discos y aparecieron varios compilados fueron acá dice cultores de una suerte de rock pop y experimental ah, mira. Las melodías son muy muy raras y tiene algo de oscuridad para mí Y algunas partes de minimalismo por Viste, lo sacó Parece, sí, parece sí. como que va siempre lo mismo No tiene un puto coro Donde si claro, está claro. el coro, donde el inter Y él, lo mismo Justamente para entrelazarlo con, con la voz a Nova eh, eh, George Gilberto era súper minimalista uh -huh. Guitarrita y la voz Y a la mierda, concepto punk Exactamente la, y... eh, Acá dice Yo no lo, no lo sabría decir Pero dice que los shows se caracterizaban, se caracterizaban Por dar lugar tanto a canciones Sumamente pop Sí. como a temas más extremos, sí. sonoramente hablando, y por los cierres o comienzos con altos decibeles, acoples varios y sucesivas capas de sonidos chirriantes. Chirriantes, qué bueno. buena palabra. Bueno, el disco que vamos a escuchar, o por lo menos un tema un par de temas de ese disco, eh, es Excursiones del año 2000, y estamos escuchando de fondo eh, Río Paraná, Ajá. y ahora vamos a escuchar un tema que me gusta muchísimo, que se llama Tarde de Cansancio, a ver qué les parece. Uh. a internet Daniel Mercury eh... hermano, <ríe> <ríe> Na, Daniel Mercury era una cantante Sí, sí, normal. sí ]insон來了. Algo así Detá y... uh -huh. Sí, sí, nos vamos a risa un rato Bueno, ¿qué estamos escuchando? qué va a estar bueno buena Freddy Mercury estaba re bueno <ríe> De verdad te digo <ríe> <No>. <ríe> yeah. uh -huh. eh, Bueno Bueno eh, estamos escuchando de fondo? A Melcoñá y su banda. Los Melcoñánes. <risa> sí. Los Melcoñánes. Bueno. Están ligados de tu para los romanes. Los romanes. Sí. ¿Qué te iba decir? Bueno, eh, estamos escuchando la creación de Antonio Carlos Jovín, Garota Ipanema. Eh, junto con Vinicius Di Morais. Eh, ¿Quién es Antonio? Sí, es muy muy conocido, pero por eso lo puse cortina porque ni da para escucharlo. <risa> eh... De paso ayer me traje unos garotos de Brasil. Sí. Garotos. Un garoto. De Florianópolis. <risa> Así que tengo ahí para comer. Enzunga. Los garotos. Ah, garoto, garoto. Los, ah. Cara, los, las golosinas, ah, los está. bomboncitos. En... No, el otro. Ah, está bien. <risa> bueno, eh, nada, como La, la impresora imprime mal, voy a hablar lo que sé. Antonio Carlos Jovín Ajá. Era, un, era un pianista, tocaba, tocaba varios instrumentos. Tocaba el piano, tocaba uh -huh. la flauta traversa, tocaba la guitarra. El tipo descubrió eh, esa eh, esa cuestión por el arte, esas ganas por el arte en la escuela. Porque en la escuela andaba muy bien en las matemáticas, pero nada muy mal en las demás. Materias, qué raro, uh -huh. porque es, es, usualmente es al revés sí. Uno anda muy mal en matemática y más Pero o menos bien Pero viste que el que anda bien en matemática también le va mal en otra, es verdad eso claro, claro, sí. A los que le andan bien en matemática después en religión o en educación física, claro, dos, dos. <risa> bueno, En esa materia que es, a, lo, a los demás le va bien Claro, y bueno, él, él desarrolló ese gusto por la música gracias también a su padrastro Porque su padrastro lo, lo empezó a... a Alentar, porque veía que el tipo tenía una beta. Uh -huh. Y él ya más o menos a la edad de 17, 18 años... Eh, ya, sabía ya podía que... votar. Ya podía votar, exactamente. <risa> Me parece que había una dictadura en esa época en Brasil. Entonces no podía. No podía. Tenía el derecho, pero no lo <risa> no podía hacer. Exactamente. Eh, él ya sabía tocar estos instrumentos, pero él no sabía qué hacer, porque él veía la música como algo, como un hobby nada más. Sí. Entonces fue a un... ¿Cómo se dice...? hacerse un test vocacional. ¿Mirá? Y el test, el test vocacional le dio que él no podía estar atado a ninguna regla, a ningún horario, ningún nada. Claro. ¿O entendés? O sea, si hacía músico o anarquista, ¿entendé? Entonces, bueno, el tipo siguió, se anotó en la o sea, empezó la carrera de arquitectura, el tipo sin saber decía yo, bueno, la música está estaba muy, muy, muy bonito, pero hasta ahí no ¿viste? Que va a ser plata. Claro, quiero hacer plata y bueno, empezó a tocar, empezó a tocar Y de, como hobby, ¿viste? Y empezó a tocar en club nocturno nocturnos Y empezó a, a darse cuenta Que él podía desarrollarse cada vez más Entonces empezó a estudiar con otros profesores El tipo ya casado Casado te estoy hablando de 19, 18 años ah, ¿eh? Pendejo todavía pendejo. Eh, se, se, eh, Tuvo un problema personal Que, por ejemplo la, la noviecita que él tenía De los 15 años eh, Que el padre de la novia no lo dejaba ver Uh -huh. Porque vos sos un brasileño de mierda No, eh, no lo dejaba ver ¿Era negro? No ¿Eso o era? No, era, era, era ¿Ya murió? Ya murió, ya murió. Ah, bien eh, Porque era negro brasileño Era negro brasileño, brasileño entonces... Razuca de mierda Y, y entonces eh, No le dejaba ver y no ah, Se cortó Entonces él entró en una profunda depresión Entonces en esa profunda depresión empezó a aprovechar eh, eh, esa, esa, eh, esa fuerza musical que tenía empezó a, a estudiar con otros profesores. A la mierda la carrera de, de arquitectura. Entonces empezó a tocar en club nocturno, ya se casó con otra... O sea, no, se casó con la misma chica. Ajá. A la mierda le hizo así, plum, y se casó con la misma chica, tuvo un hijo. Y bueno, empezó a tocar, empezó a tocar hasta que conoció a Vinicius de Moraes, que era un poeta. ¿Sí? Eh, un escritor, que el tipo Agarri tenía una obra, que no me acuerdo cómo mierda se llama, que acá no lo puedo leer bien, que la obra... ¿Te ayudé? Sí, eh, acá, vea, justo acá que no dice nada. Eh, no. Bueno, tenía una obra, una obra teatral, con eh, Orfeo, algo así, Orfeo. Te, te, te doy un dato... La película, sí es una Orfeo con Celsao, con con Ceral, no, no, no. Orfeo Negro, más tarde convertida en película Orfeo Negro. Exactamente, más tarde, o sea, el tipo hizo la hizo la música uh -huh. y Vinicius la dirigió, Bien. la obra teatral. Salió una película, ganó el Oscar la película, mejor película extranjera uh -huh. y ellos no le dieron ningún rédito ni nada. Ellos le dan, bueno, vos hiciste, vos hiciste la historia nada más y vos hiciste la música. Claro. Cágense. Bueno, entonces Lo conoció a mi inicio se empezó a hacer toda esa historia pero hasta que así ah, la música de fondo hasta que en uno de esos bares en esas noches el tipo ya era compositor el tipo se dio cuenta que no, no podía hacer otra cosa que componer o sea el tipo no, no era solamente que iba y tocaba y que le pagaban, el tipo era compositor descubrió a un muchacho que tocaba la guitarra que le partió la cabeza que se llamaba Joao gilberto que por qué le partió la cabeza Job Gilberto? Porque Job Gilberto, o sea, acordémonos que Job vinía pianista, tocaba la guitarra, pero más que nada pianista. Job Gilberto inventó lo que es la batida del ritmo de bossa nova que todos conocen, el pam pa pa pa pam pam pa, pa, pa, pa la, la batida que según Fito Paes, esa batida viene del África, viene, o sea, obviamente viene de los ritmos de batucada bra... de Brasil, batucada de... africana, pero Job Gilberto lo trasladó a la guitarra. Entonces dijo, bueno, vos me partiste la cabeza, que hacemos no. Pero que hacemos no eh, en forma musical, ¿entendés? Entonces empezaron a hacer eh, composiciones, por ejemplo, como Desafinado, llega eh, de Saudagi, que era de Jovín, pero lo, lo popularizó George Hilberto. Y bueno, y siguió su carrera y bla, bla, bla, bla, bla, y nada. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema. Y esto, para ¿y estos eh, temas de dónde vienen? ¿El disco disco de Jovín de dos. La verdad que no me acuerdo. Los elegí al azar, porque me gustan, o sea, yo tengo gran cosa seguir ninguna regla, No, ya lo sé. Eh como Jobey. Jobey, pero argentino. Y sin talento. No, no, en realidad yo tengo varias, o tengo una discografía de Jobin bastante, o sea, bastante, tiene bastantes discos, tengo creo que debo tener el 80% de los discos. Eh entonces agarré de ahí qué sé yo no me acuerdo ahora, está bien, está bien, ahora tengo seguramente que llega de saudashi eh, vamos a escuchar aguas de marzo y llega de saudashi aguas de marzo la canta con la can, eh, cantante ellis regina uh -huh. que te doy un dato ellis regina murió en 1982 sí. ella era una activista político o sea era cantante pero también estaba muy en contra de la dictadura militar en esos años qué pasa que La encuentran muerta, supuestamente, el, el, el, el, el o sea, ¿cómo, ¿cómo se dice? La, la el parte oficial, no sé, de, de su muerte, sí. dio que tenía, eh, eh, o sea, por sobredosis, eh, al, al, por alcoholismo, bla, bla, bla, bla, pero se cree que la mandaron a matar, porque ese parte vino dos, dos semanas después, se tardó Ajá. mucho, en, ¿entendés? Ajá. O sea, bueno... Así que nada. Y el agujero en la cabeza <risa> Hijo de Así que nada, bueno, vamos a escuchar eh, Aguas de Marzo Y llega de Zabodachi de Antonio Carlos Jovín Es pau, es pedra Es el fin del camino Es resto de toco Um pouco sozinho é um caco de vidro é a vida é um sol é a noite é a morte é um laço bonzó, é do cão é roda madeira não é, é madeira de vento é, a é um mistério profundo eu quero não quero é o vento ventando, é o fim da lave, é a viga, é o vão, festa da comida águas de março é o fim da canseira é o pé é o chão é a maisradeirainho na mão. É a pedra de atiraira é uma ave no céu é uma ave no chão é um regato é uma fonte. é um pedaço de pão é o fundo do povo é o fim do no rosto degoto um pouco sozinho é um estre é umgo É, uma pata olhando, é a luz da manhã, é o chi é a lenha, é o dia, é o fim da picada, minha garrafa de can, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é, a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, é um de mato, na luz da manhã São as águas de março fechando o verão e promessa de vida no teu coração. As águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração. É é pedra, é o fim É um resto sozinho, é um passo e uma ponte. É um belo horizonte. É uma febre São as águas de março fechando verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra. Só as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração para vá pois querida tens querida a minha andar de vardandir Decínos la posta, ¿cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? Eh, no, para viejo, no, para no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, eh, acá metemos un micrófono y tenemos programa radio, viejo. Igualito al de, al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, eh. La estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes, 16 de julio... Todos los lunes y viernes, de 22 a 24... Cuatro cabecitas bien negras... Se juntan a intentar separarte lo que pasó... De lo que va a pasar... Cabezas de Radio... El Negro, Lucho, Maxi... ¡Y Fede! Copan la radio... Para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos... Pero acá, en la comunitaria... Cabezas de Radio... Lunes y viernes, de 22 a 24... ...por FM Comunitaria con Todo. Si evitamos expresiones como estas... Hay una teoría, manejamos según la cual... ...la mujer que toma eh, vino blanco... ...es más rápida que la que toma vino tinto. La que toma champagne es más histérica... Y la que toma whisky, Estará. se le acciona poco y va al frente más rápido. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.obserdiscriminacion.gov.ar Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. Si evitamos expresiones como estas... ¡Dás otra imagen! ¡Dés, sí, está siempre es. tan perfectista tan alemania no, ¿no? tan perfect tan no, ¿no? los medios pueden contribuir a construir igualdad www.observ trabajemos para no discriminar observatorio de la discriminación en radio y televisión Relájate y escucha Buena Radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés. Sumate. <laughs> ¶¶¶¶ Bien, eh... Sí, decilo, decilo ah, ¿por qué no? tiempo, Decilo, Enzo No, no, también, o sea, quería concluir Con lo de, con lo de Jovín, que me habían quedado un par de cosas Lo que escuchamos al último fue Llega de Saudaji, hecho por Jovín en piano O sea, instrumental, pero ¿Instrumental? en realidad la canta George Gilberto ¿Sí? también ¿Qué pasa? Eh, en esa época, en el, eh, en el boom De la Bossa Nova Los músicos de jazz norteamericanos se empezaron a, enamor a enamorar de esa música Y empezaron a entrelazarla con el jazz Con el jazz tradicional Y, por ejemplo, Stan Getz eh, lo, eh, consiguió acá a ver tengo eh, un éxito, por ejemplo, haciendo una versión de, de desafinado eh, Por ejemplo, no sé, eh, Fran Sinatra tocó con, con Jovín O sea, empezaron a influenciar, eh, o sea, la música brasileña empezó a influenciar a todo el mundo ¿Qué dijo Jovín al respecto? Una de las frases conocidas de él frase conocida, o sea, se hizo conocida por lo que por lo que dijo, que fue dice desde la desde las invasiones portuguesas que eh, nosotros como país eh, estamos siendo invadidos siempre por eh, influencias de otros mundos de otros mundos, lo que dije, la guerra bien. de los mundos, otros otro, <risa> sí, de otros mundos en lo que es <risa> mundos eh, artísticos de, de de otros países. Dice, "Es la primera vez que Brasil influencia, o sea, lleva la influencia de su música a todo el mundo." Eh, y Sí, sí, <risa> o sea, estaba muy contento con eso Hasta lo que te iba a contar O sea, justo lo que estaba contando recién De, John, de John Densmore El baterista de los Doors eh, En el tema Break on Through Y Light like My Fire Utiliza ritmos de bossa nova Que él mismo dijo, eh, yo utilicé ritmos de bossa nova se <risa> ¿sí, Imaginate la influencia Así que bueno, lo termino acá Bueno, eh, siempre lo dice Mario, pero yo no recuerdo bien a, a, los teléfonos y todo eso, pero por lo menos decir que hay te hay tenemos un Facebook. Eh... ¿Qué dice ahí? Me ¿Qué dice? Luis, Luis nos está señalando. Un pero cartel... ahí no dice el teléfono. Dice Centro Cultural de la Juventud 144.22, no Apoyo Escolar. No, no, ahí no dice el teléfono. No. Pero bueno, no importa. Tenemos el Facebook del programa, último acto del programa, Eh, está el facebook de la radio también que es eh, con todo comunitaria eh, igualmente también tenemos el blog donde también. subimos la lista de temas que estuvimos pasando también están todas las listas desde el principio de, del origen de, de los tiempos de los tiempos en el 2010, 2010 empezamos, sí. y, y ahí subimos también el último programa. Bien, buenísimo. Los demás se pueden descargar también, esto nunca lo decimos, pero se pueden descargar los anteriores programas desde archive.org, o sea archive.org, y ahí ponen último acto okay. y el número al costado, por ponen último acto 10, y si está subido el programa... Lo pueden Listo. descargar de ahí Buenísimo. O escuchar directamente de esa página Buenísimo Yo me voy a descargar a los 84 <ríe> no, no están todos ah, bueno. siempre, alguno faltó Si no te los paso en un DVD porque yo los tengo <ríe> Dale Guardados aparte. O sea, no solo están ahí, sino que están en un... En la caja fuerte. En coso, en las... En las Islas Fish. Fish. <risa> <risa> en Norcorea. <risa> <risa> <risa> Mario tiene una muy buena, dice. Sí, sí, sí. <risa> la, la leí. ¿Cómo era, cómo era que dijiste? Que la primera víctima sea el del Ghana Style. <risa> todos oh. todos deseamos eso. Bueno, tenemos una sección que es lo que se llama... Eh, que la empezamos el año pasado, en el 2012. Que se llamó Lo que en el, lo que el 2011 se pudo llevar y sí. ahora el 2013 es lo que el 2012 no se pudo llevar bien y una de esas cosas que pensé que ya lo había traído pero después bien reviiendo los anteriores programas dije no no lo traje y estaba buenísimo para traer eh, el año pasado o sea eh, se cumplieron sí. 40 años de la publicación de un disco que sé que para muchos es considerado un disco fundamental el disco se llama Nuggets Sí. Original Artifacts from the First Psych Psychedelic Era, 1965-1968. O sea, artefactos originales de la primera era psicodélica. Creo que me lo mostraste. Puede ser que te lo haya pasado. Sí, sí, sí. Son cuatro discos. Sí. Hoy vamos a, a traje temas de los dos primeros y vamos a hablar un poquito de esto. Es un álbum compilado de Garage Rock de la segunda mitad de los 60's. Realizado por el fundador de electra Records. justamente electra Re el fundador de Electra Records uh -huh. es el que les grababa los discos o sea les si les, les, sí, les, les bancaba los discos a los ah, dos exactamente, exactamente. Eh, fue publicado bueno como decíamos recién fue publicado en 1972 y se cumplieron en el año pasado 40 años de su primera edición no oh, considerado con gran importancia por la influencia fundamental eh, de lo que años después sería el punk rock obvio. Sí, sí, sí. Eh, en el CD número 1 tenemos encontramos a banda, bandas como The Electric Prunes, The Standards, Blues Project, The Seeds, 13th Floor Elevators, The Amboy Dukes y Blues Magus. Dos bandas sí. muy raras de garage rock. No, demasiado raro. Y está muy bueno el disco, o sea, muy raro. Así que elegí primero vamos a escuchar eh, dos temas del primer disco. Bien. Voy a traer así dos dos temas de cada disco. Hoy vamos a escuchar dos temas del primero y del segundo. Vamos Bien. con los primeros. Dale. En primer lugar vamos a, a escuchar You're Gonna Miss Me, se me vas a extrañar, de 13th Floor Elevators y A-Show, hey ah. de la versión que conocemos de, ¿De, no, de Jimi Hendrix, sí. pero en este cas caso hecho por The Lips, que tampoco es de ellos el tema, es una versión del tema original. exacto Vamos a escuchar entonces esos dos temas y volvemos. evitamos expresiones como estas. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente brutal. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.obserdiscriminacion.gov.ar Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. La prensa es la artillería de la libertad. La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa Y estamos en Último Acto, el programa hoy qué sexy se puso la comunicación popular Radio con Todo, 102.5 <risa> Estamos guitarreando Eh, seguimos presentando entonces eh, Este disco del año pasado eh, New Heads Original Artifacts From the First Psychedelic Era De 1965 a 1968 eh, El segundo disco <coughs> Tiene bandas como The Human Banes The Turtles The Turtles Love También no Lo sé conocés Una eh, muy buena me, banda Me suena Buenísima banda The View Bramels También conocido Captain, Captain Beefheart Si sí, me suena The Sonics También Eh, y varios también del primer disco el disco también aparece en el segundo de este segundo disco elegí dos temazos, uno se llama Last Time Around de la banda la banda se llama The Delvettes y eh, Journey to Time o sea el viaje al tiempo de Kenny and the Casuals Casuals con K, casualmente ah, ah, así que ah, no sé qué tiene este Kenny el, el germen kirchnerista exactamente, vamos a escuchar esos dos temas y volvemos enseguida Bueno, estamos escuchando a nuestro querido amigo Ray Manzarek, Raymond Irving. irwin sí, Raymond. Creo que sí, ¿no? Ray, Raymond Manzarek. El eh, borracho. El borracho. <risa> Tienes eh, una pinta de jodón el tipo. Sí, no, es un capo, es un capo. Hoy está escuchando unas entrevistas, estaba viendo unas entrevistas en YouTube. El tipo es re... no se guarda nada, es re... Es re No, no, no tiene esa cuestión no de, agra de, de agrandado, de... no, sí, sí, o sea, no tiene esa cuestión de agrandado, que te cuenta todo, qué sé yo, ¿viste? Es eh, un amigo, un amigo más. Eh, estamos estamos escuchando el primer disco solista de Mansarek. Que se llamó Golden Scar Scarab, eh Carabajo dorado, del año 1900 en 1974. Bien. Eh, ¿sabes quién toca en este disco? Es con... un poquito, o sea, apenas después de separados o seguía estando y... con los Doors? No, seguía estando porque los dos siguieron, creo sí, que durante no los 70, un... pero muy así, muy pobre. ¿Viste? La, eh, lamentablemente, lamentablemente se, la figura de Jim Morrison era muy muy eh, era muy grande, era ¿viste? Era muy fuerte. Y, y los Doors eran eh, muy buenos músicos y, y, y eran gente, o sea, eran músicos que innovaron. Oye, justamente lo que está viene colacionando lo que estaba diciendo de que Manzarek no se guardaba nada. El tipo contaba, hoy estaba viendo, contaba dice, yo a, a Fané de acá dice, eh, no sé, el, el intro de Lime Fire es Bach. Eh, eh mandó estos ritmos latinos, eh Krieger mandó jazz, o sea, los tipos eran super innovadores me entendés o sea y fue opacado o sea la música era sumamente opacada por, por la figura de morrison sí iba a decir eh, lo, de lo que yo recuerdo eh, sí. creo que obviamente como guitarrista me parece que la figura de robbie krieger es como bastante particular porque sí. era un tipo tocando rock sí. a veces rock and roll sí. y blues sí. pero con, lo, con los deditos Sí. no había púa ahí. No, sí. puta, El tipo tocaba así. ¿Cómo debe tener esos dedos, por favor? No de, debe... tener peor que la cara. Peor que la cara. Sí, o sea, ¿Ese es chiquitito. <risa> Eso es de la, la influencia, digamos, o yacera o clásica de donde venía, pero digamos cuando los músicos de, de o sea, los músicos que habían tenido Su origen en música clásica como por ejemplo, Stepp Howe, claro. A, después agarraron la púa. Exacto, sí, sí, sí. Pero ¿qué pasó eh, con el eh, no Pero Crieger era, era un blusero, era era, uh -huh. era era era un negro, pero viste que mucho que dicen que el sonido que le das con los dedos no se lo puede dar con la púa. No, también, obvio, es otro sonido, es obvio, verdad. Eso es cierto. Es verdad. Eso es cierto. Pero bueno, no sé si tan, o sea, tan para exagerarlo tanto, pero no, es verdad, se logran otros sonidos. Totalmente, y, y lo que lo que contaba justamente eh Reyman era, decía primero que decía, afanamos de todos lados sí. pero no nos importaba era lo que nos salía, era lo, lo que nosotros lo, lo, lo que nos nacía a ser y había aparecido por ejemplo, Robby Krieger dice, el primer, la primera composición que hizo la, el primer tema que hizo fue Light My Fire Robby Krieger y lo mostró ahí, viste bueno, estamos, estamos hablando de claro, sí, hijo de puta es, estamos, un es un hit, es un hit es un hit, es un hit, un hit. Sí. Es un hit. claro, el tipo compuso yo tengo este tema, viste y, Light My Fire claro. <risa> <risa> Sí, in, in Your Face Claro, porque no sé, eh, Rapsodio de Bohemia, digamos, ¿quién lo hizo? No, no creo que el, el autor, ya sea Greg eh, Asmay o ya sea Freddie Mercury Sí, es Freddie eh, Mercury Hayan a decir, tengo esto, así, tenía Sí ob Obviamente, espero que sea el primer tema no, que hayan no, compuesto No, no, si cree que trae el primer tema, yo me acuerdo, los primeros temas que componía Sí Puf, ¿Es que? puf Uf, y yo también Uf. Eh, sí, Pero bueno, mejor no hablar. Ni, ha, ni hablar <ríe> no, no. <ríe> Y el tipo bueno el tipo tuvo eh, Tuvo esa suerte también Bueno y... Hizo un pacto con el diablo, también, sin duda Con los dedos, mira, ¡ah! sin duda. O sea, los dedos de fuego Sin duda, si no, no podía ser eh, Obvio eh, ¿Qué pasó? Eh, separado los Doors Y posterior, o sea, la muerte De, de Jim Morrison uh -huh. eh, Me vas a decir ¿Quién tocaba? Sí, eh, eso ah, bien, eh, eh. eh Rey Manser se mandó a la aventura, se lanzó a la aventura de los del disco solista Y sacó este disco que también toca Sabes que yo el año pasado traje un eh, Guitarrista ¿Viniste el año pasado? Así ah, es verdad sí, Me acuerdo Carlton. de lo poquito que muy poco, es, me de eso. Fui como Pelé Mira, en el Larry Mundial Larry... 62 Jugó un partido, seleccionó y nos jugó en todo el Mundial <risa> Pero salió campeón bien. Eh, <risa> era Larry, ¿quién? Larry Carlton, Carlton Un guitarrista super guitarrista Yacero que sí. tocó para, para se ve Que era muy joven ahí Y bueno no, no, hay, no, hay, no se encuentra nada de este disco en, en en internet. He buscado, he buscado en Amazon, he buscado en Wikipedia, he buscado en varios lados y no se encuentra mucho, se encuentra en la lista de temas y nada más. Es un misterio. Pero lo único que les voy a decir a los que estén escuchando es que que no se confundan, no es Franz Zappa el que está cantando, es Ray Mansarek, así que vamos a escuchar a Ray Mansarek en el tema, dos eh, temas, ¿no? eh sí, dos temas, bien. directamente van dos temas. El primero es Solar Boat, bien, bote y, solar. Bote solar bien. y el otro es Down Down Train. Bien. Sí. Eh, lo dije medio bossa nova, pero no importa. Yeah. <risa> Así que, Luigi, eh, no basta de drogas, dale. Vamos. Con Vamos con el, los Banzar. temas. other side to this vision. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa y estamos en Último Acto, el programa.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 Percusión. Fotografía. Apoyo escolar. Murga. Inglés. Folclore. Porcelana fría. Canto. Tejido. Buscándose en Facebook. CCJ verazategui O Benite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas Pancho.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 ...no te pierdas de venir a la batiguarida... ...de la comunicación popular... ...Escuchá... ...Último acto... En, ...en la primera... ...ustedes hacen de serie... La, serie la otra vuelta hago yo de serie. Bien, volvemos a último acto, como siempre la última cortina. Antes era antes lo hacíamos como un segmento el año sí. pasado. Pero ah. realmente nos queríamos pasar ese tema, entonces porque íbamos a aguantar todo el tema. Ahora claro. pasamos de cortina. El tema de Sofía de hoy, vaso vacío. Vaso vacío. La toncha de tu madre, <risa> que tema de mierda. Por... Por favor. Y sí, bueno, ya se quemó mucho. Se quemó mucho y además... Sí, sí, sí, sí. Hay mucha gente que conoce solo el disco Greta, Vas... grandes, grandes, claro. grandes éxito de grandes éxitos ese de, de, creo, no sé si de los 20 años. Sí. No sé qué mierda, de los bolosos Kailak. Que, sí. que tiene eso tema y son Vaso Vacío, Vaso Vacío, Vaso Vacío, el Matador, el matador Vaso Vacío, Baso Vacío, vaso eh, tiene Revolution Rock también? Revolution Rock, que no es de el ellos. Choleado de de Clase sí. y no sé, <ríe> Un par de cosas más. Ah, ¿sí? que miraba. Bueno, hay, hay otra vida de, o sea, hay otra música de Fabolosa, que de, mucho. Detrás de Vaso de Calavera, ah. calavera y para adelante. Ah, muy, eh, muy buen disco, muy buen disco. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Muy laca. Bueno, bueno Eh, vamos con el último el último segmento, que es el disco clásico parte 2. Sí. Eh, teníamos Suárez, Suárez. Eh, con su disco Excursiones del año 2000. Eh, vamos a hablar un poco de Rosario Blefari. Según su propia web, vamos a ver un poco la biografía. Es una cantante, actriz y escritora argentina. Nació en Mar del Plata y es considerada un emblema del rock independiente desde la década del 90, cuando liberaba el grupo de rock alternativo y pop experimental Suárez. Bien. hasta las los días? Continúa como artista solista También es conocida por su labor actoral Destacándose su participación en la película Silvia Prieto De Martín Regman Desconozco sí, Es considerada referencia de chicos y chicas que se inician en el rock Y no solo el rock Los múltiples medios de expresión que utilizan La conectan con varias disciplinas Su trayectoria es un plan, panfleto Tridimensional Sobre cómo producir cultura en Argentina yeah. eh, Es un par de cosas más Pero no lo vamos a decir, ya está Me parece que le hicimos buena publicidad sí, sí, sí, sí Pero bueno, el disco está muy bueno Tiene el tema excursiones Sí Presten la atención que parece choreado De la melodía de un tema de No Te Agustar Los chequeé ajá, Muy parecidos ajá. Y el de No Te gustar es de un año anterior O sea que ah, Si hay un choreo ahí por parte de Suárez De Suárez Así que bueno, después después te lo hago escuchar ya, Bueno ¿Algunas palabras más antes de pasar al tema? Eh, ¿Ya terminamos? ¿Ya, ¿Ya, terminamos? ¿Ya, ya, ya nos vamos? Ah, nos vamos. O sea, no, te... Un beso a Daniela, te amo eh, Un beso a mí, que me amo Yo también eh, Luis, a Luigi Un beso eh, Y nada, rock and roll nada Sigue... más. Sigan escuchando música y abran la cabeza Sigue Cabezas de Radio eh, Y creo que está de 10 a 12, ¿no? ¿Están las 12 le dan? Bien, bien, bien Eh... Y bueno, nos vamos ¿Nos vamos? Eh, ¿No hay una recomendación? Escuchen el disco de Manzarek Si lo encuentran Bien. Si no, de última lo buscan en YouTube Y está en YouTube todos los temas Y la mierda eh, Golden Scarlet Y escuchen mucha Musa Nova Hoy estoy así Yo dos recomendaciones Una eh, Si pueden seguirla La serie de Kevin Pancetta Kevin Bacon De ah. eh, <risa> sí. Following, sí. no sé si, la, The following. La serie, si la están viendo Que va los jueves por Creo que Warner Warner mm. o Universal, una ¿no? esas dos. Sí. Eh, que es sobre la vida de un asesino que se eh, influencia en la obra de Poe. Ah, Así va. que a mí me compró por ese lado. Ah, te sí. compró. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena la conexión con Poe. Está muy la buena. línea. Exactamente. Muy bien. Y la segunda recomendación, voten a Melconian. <risa> Así que nos vamos con el disco mientras nos sacan una foto. Luigi sacando fotos Luigi sacando foto. Nos vamos con el tema ¿Cómo era? Eh... La distancia Hubo un temazo La distancia La distancia De Suárez De su disco Excursiones En nuestro disco clásico eh... Sí, disco clásico Di Disco clásico Chau. Nos vamos hasta el lunes que viene Esperemos que Mario no esté con nosotros Chau <risa> Chau buscanos en internet www.radiocontodo.glogspot.com Después temprano voy y viajo Desde un lugar que yo creí La distancia De cien caminos en un solo día No querrás volver Lo no querrás volver Después temprano voy y viajo Es un lugar que yo creí La distancia Decien caminos en un solo día Teksting av